Bueno, en dos horas comienza la decisiva reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos. En Murcia, la mesa de la Asamblea Regional va a fijar esta mañana la fecha de la moción de censura, que sigue habiendo. Otra cosa es que tenga difícil prosperar, pero sigue existiendo. Hoy le venimos contando que se está ralentizando la bajada de la incidencia acumulada. Y esta mañana declara como investigado sobre la presunta financiación de Podemos el cofundador del partido, Juan Carlos、eh, Moradero. ¿Qué hay de nuevo en la...? En la bolsa, un lunes, querido Manieco, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa arranca el día con ganancias. El índice IBEX 35 suma un 0,6% hasta 8.695 puntos. En lo poco que va de año se ha revalorizado ya más de un 7,5%. Los inversores han celebrado en estos días la aprobación del billonario plan de estímulo económico del presidente Biden en Estados Unidos, así como la decisión del Banco Central Europeo de incrementar sus compras de bonos para evitar un repunte de los tipos de. Interés a largo plazo. Ahora los mercados miran hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, hacia el Banco de Inglaterra y hacia el Banco de Japón, que van a celebrar sus respectivos consejos de gobierno en los próximos días. Hoy se reúne el Eurogrupo, va a analizar las medidas que han puesto en marcha los diferentes gobiernos para p a r i a r los efectos económicos derivados de la pandemia. Hoy se han publicado ya dos importantes referencias en China, como son las ventas al por menor y la producción industrial. Ambas se han disparado más de un 30%, aunque hay que tener en cuenta que con Comparan con las caídas a plomo que sufrieron hace un año. Y en las criptodivisas, el Bitcoin sigue dando espectáculo. Ha llegado a tocar los 60 mil dólares hace pocas horas. En este momento cotiza algo más abajo. Se paga a 58 mil. Herrera en Cope. Estar informado. Bueno, Antonio Cantó, García del Moral. Para la inmensa mayoría de la ciudadanía es Tony Cantó y para sus amigos Tony. Es el coordinador de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.、Eh, siendo actor por vocación, político por devoción, como él se ha definido en Twitter, ha llegado a manejar、eh, una presencia parlamentaria、mm, ciertamente muy respetable y muy temida por sus adversarios. Eh, le, le saludo, sé que está viajando ahora mismo porque tiene hoy Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, pero,、eh, pues habrá cerrado alguna parte para poder hablar. Tónica,、eh, eh, todo muy buenos días. Buenos días, Herrera, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de saludarte, si me permites el tuteo. Sí,、eh, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué esperas de esta Ejecutiva? ¿Crees que ¿Puede solucionar una ejecutiva una crisis concreta? ¿Y qué esperas de lo que te pueda pedir a ti tu partido ahora? Bueno, yo estoy firme y confiado en que después de lo que ha pasado durante este último mes, primero tras el atacado de las catalanas y luego tras este c h o r n o s o espectáculo,、eh, pues、la moción de censura en Murcia, haya una solución amplia de retos. Del que dirige ahora mismo la estrategia del partido. ¿no? Yo no concibo que pueda pasar otra cosa,、eh, espero que eso se comunique de esa forma hoy en la ejecutiva y ya veremos hasta qué punto se asumen, no quién y qué nos, nos cuentan a todos ¿no? a partir de ahí y ya, ya veré lo que hago. ¿Hasta dónde? En el juicio. De Tony Cantó, ¿hasta dónde deberían llevar la asunción de esas responsabilidades? ¿A los negociadores de estas mociones o incluso a la presidencia del partido? Bueno, vamos a dejar que, que la presidencia del partido nos explique qué razones le llevaron a, a, a plantear la estrategia de la semana pasada, que yo ya, digo, que ya mostré mi desacuerdo con ella, pero que se llevó a cabo de una forma bochornosamente torpe, ¿no? Y según lo que nos cuenten y según veamos、eh, si son conscientes o no、eh, de, de lo mal que se hizo todo, pues habrá que tomar tipo de, de medidas u otras, ¿no? Pero insisto, yo, yo creo que hay que asumir unas amplias、eh, responsabilidades por todo lo que se ha hecho en este partido durante el último mes. Yo ya lo dije en la anterior ejecutiva. Pero b u e no no se me hizo caso.、Eh, yo creo que tras esa ejecutiva, si uno ve lo que ha pasado con este partido en la, en la última semana, vamos, yo, yo creo que la supervivencia、si、del partido pasa por eso. ¿Cuál ha sido, Tony,、eh, según tu juicio, el error que se ha cometido? ¿La propia idea en sí o el ir de la mano de un individuo como Pedro Sánchez? Yo creo que las dos cosas, yo no, no encuentro sentido a esa moción.、Eh, creo que además fue p o c h o r n o s a m e n t e llevada a cabo y luego, además, si se p e r d i e r o n o no las consecuencias que tuvo que tener o que ha tenido esa moción en el resto de España, en, en ambos casos es igualmente grave porque al final el balance de este mes es que nos hemos quedado fuerza residual en Cataluña y podemos desaparecer de la comunidad de Madrid. Eso es dramático para este partido. Habías, este fin de semana mucho se ha hablado de que tú, como otros nombres importantes del partido, habrían llevado el desengaño hasta la decisión, incluso de sopesar la posibilidad de abandonarlo. ¿Eso ha sido así? No, no, yo quiero pelear hasta el final por, por este partido y por conseguir que este partido salga a flote. Por eso hoy voy con ánimo y con esperanza de que se van a asumir responsabilidades y que de, de alguna forma se va a escuchar también a, a la afiliación del partido, que creo que es lo que está pidiendo desde hace tiempo. ¿Crees que las consecuencias,、eh, las consecuencias de este paso que se ha dado y de, de esta, idea fallida, esta idea fallida de la moción de censura de Murcia y el, el, des, y el desbarajuste de Madrid se v a a pagar seriamente? De alguna manera en, en apoyos, en votos en unas próximas elecciones, las más inmediatas son las de Madrid? Es evidente, es lo que dicen todas las encuestas, por eso creo que es absolutamente necesario que la dirección del partido asuma responsabilidades y, y cambiemos. ¿Te ha tocado la puerta el Partido Popular, Tony? Yo, yo, de verdad, no. Yo. Lo Quiero e q u es que, que el ciudadano sobreviva a, a, a este m e n s horrible, si me permite la, la, la expresión. Y, y creo que realmente en este país hay espacio para un partido de centro liberal como el nuestro, y por eso debemos intentar recomponerlo como sea. Yo, yo ahora en lo que estoy es en eso. Quería saludarte Ignacio Camacho. Ignacio. Buenos días, Tony. No, una pregunta muy breve.、Eh, si un partido que se crea fundamentalmente para pactar, para hacer de bisagra, eh, eh, cuando tiene que pactar no pacta, y pacta cuando no tiene que pactar, ¿para qué sirve? Está bien e u e n o vale, es una pregunta fácil, ¿no?、Eh, yo, yo creo que eso es lo que hay que recuperar y, sobre todo, lo que hay que recuperar es la fiabilidad del partido. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo、hola. se hace?、Eh, hola, hola, hola. Ah, perdón, es que, sí, sí, no, no es que me estoy escapando de la respuesta, es que se pierde a veces la, la, la señal. ¿Eso cómo se hace? Bueno, yo, yo, yo creo que un partido como este ha mostrado en el pasado su utilidad centrando a, a, a los partidos que tiene a su izquierda y a su derecha. Y creo que históricamente este es un partido que ha dado una batalla muy importante en eso, en la lucha contra la corrupción. Y sobre todo en la lucha contra el nacionalismo, ¿no? a, a, a, a ser la posibilidad、eh, de, de pacto de estos dos partidos, tanto del p SOE como del PP, que hasta ahora lo hacían con el nacionalismo, era una posibilidad que también este partido tiene y、eh, que debe conservar. ¿no? Pero creo que sobre todo lo que hay que llevar a cabo、no、es una política responsable, fiable.、Eh, cuando uno es socio de gobierno, debe hacerlo con lealtad y con fiabilidad. Y yo sí que creo de verdad que sigue habiendo un espacio en este país. Es complicado en un momento tan polarizado, también hay que decirlo, ¿no? Pero yo sigo confiado y creo que, que esto se puede recomponer y que un proyecto como este es necesario para este país. Antonio. ¿Y, y ¿Cómo es posible que una operación como la de Murcia se hiciera de espaldas a personas con responsabilidades regionales en Ciudadanos como Juan Marín, Francisco Igea o tú mismo, t o n i Pues bueno, yo creo que eso es una de las partes que nos entienden e y que nos tendrán que explicar hoy. Porque a mí me parece que es absolutamente reprochable. Bueno, el AVE es lo que tiene.、Sí. más el AVE Valencia-Madrid, que en, en cobertura es un erial. Creo que ha sido suficiente, le agradecemos a t o n i Cantó. que nos, Por lo que yo he entendido, Cantó está por escuchar, a ver que le expliquen. Eh, pero no viene con la dinamita en el bolsillo, me parece, ¿no? No parece, ¿no? Yo, no, no, no que, parece. Va, va a escuchar. Yo creo que, que lo que van a hacer es esperar a ver qué explicaciones les da Inés arrimadas y cuadrado y la gente que dirige el partido, como, como él decía con sus palabras. Y, y bueno, lo que pasa es que, habrá que seguramente habrá que estar atentos a ver cómo se va a remodelar ahora, a partidero, r la dirección de Ciudadanos y sobre todo, Carlos, el horizonte y la vista e s t á p u e s t a en el 4 de mayo. Ese va a ser un momento definitivo y decisorio para. El futuro del liderazgo de Inés a r r i m a d a s y del propio partido como tal. Claro, porque、no、ahora trae, llega el 4、no、de mayo, fijaos una, una situación: llega el 4 de mayo, Ayuso mejora su representatividad, tiene 30 diputados, pues imaginemos que gana hasta 45, oye, no está mal, ¿eh? Eh, pero eso queda muy lejos de los 69. ¿Qué hará Ciudadanos si logra representación? ¿Y si es el señor Aguado, por ejemplo, quien encabeza、no, apoyar、claro. a la señora、claro. o no? Hombre,、eh, yo, pactar con todos contra, contra Ayuso, está claro, ¿no? Esa es, es, es la cuestión. O sea que es, que es que Ciudadanos, si entra, que, que está por ver, pero si entra puede tener la llave. Es que aquí la hipótesis、eh, es que claro, decisiva claro, de Ciudadanos todavía con está Si seis, en aire, siete entra ¿no? d p u t a d o s c l a r o Si entra, entra con c i n c o seis diputados. Claro, claro por、y、eso. eso es sí, yo creo que de aquí al 4 de mayo faltaba bastante. falta bastante. Y digo más,、cosas. efectivamente, yo creo que él no trae, es decir, se le ha escuchado con alguna dificultad, pero yo creo que ha hablado bastante claro. Sí, claro. Él no viene con la dinamita, pero es decir, él prefiere marcar los tiempos del, del toreo. Es decir, primero recibir, a ver con qué discurso se presenta Inés Arrimadas, pero es verdad que él está incubando una moción de censura contra la propia Inés Arrimadas. Entre otras cosas porque, evidentemente, ha puesto una estrategia muy personalista, sin conocimiento de la ejecutiva, que se ha encontrado un.、Eh, digamos un El, digamos, un cambio radical, casi corperi, un giro copernicano en la estrategia del partido, y lógicamente todo ese sector en el que casi deja sin discurso al propio Cantó en la Comunidad Valenciana, donde ha sido un bastión contra c h i m o p u l s y su política de connivencia con el, con el pan-cantalanismo, en la política lingüística, en muchos terrenos. Entonces, claro, lógicamente yo creo que es prudente que todo ese grupo que aglutina o, puede, o del que puede formar t o n i Cantó va en esa línea, porque no nos olvidemos. Esta estrategia es una estrategia de larga zancada. Se incubó、eh, con conversaciones en torno a los presupuestos y que se、eh, insisto en esto: que esto es una operación de la Moncloa con el secretario general de, de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, con el propio Ibar Redondo. Desde entonces se congeló en Cataluña, en el que Inés Arrimadas comentó el error estratégico de fomentar el voto útil, aparte del desgaste y la factura que le pasaron los catalanes por haber desaprovechado la gran victoria que se a h e Que obtuvo en, en las anteriores elecciones. Y esta es una estrategia que se ha congelado y que, una vez pasadas las, las elecciones catalanas, y en vez de hacer autocrítica, que era lo que convenía y lo que le reclamaba este sector en el que está t o n i Cantó, pues ha dado este salto de, de volatín, de esta moción de censura, que no lo entiende el, el propio electorado, que no entiende la propia dirección del partido y que, lógicamente, va a, va a producir muchos cambios de aquí al 4 de mayo. Por tanto, habrá que estar atento. No ha venido con la dinamita, pero yo creo que ha venido con las ideas、eh, bastante. Bastante, bastante clara, s ¿eh? pero sabe dónde está la dinamita ¿eh? Eh, la semana pasada. ¿cómo? Bueno, es que a lo mejor en política no hay que ser la política de, de la dinamita, hay otros、claro. instrumentos. <risa> e s la, la daga florentina. Tanta... La daga florentina. Yo quisiera saber, quisiera saber, no, no se lo hemos podido preguntar a Tony,、eh, y tampoco le iba a responder, ¿no? para que nos vamos a engañar.、Eh, ¿Qué está haciendo Rivera? Si se está moviendo o no. Pero fijaros una cosa: el otro día, la, bueno, el otro día, la semana pasada, final de semana pasada, y en esa rimada dio varias entrevistas. Aquí dio la primera, después fue a otra radio, fue a Ana Rosa, fue a todas partes, y había una frase que repetía: con una continuidad tan sospechosa. Que en una. en a a Rosa llegó a repetir hasta cinco veces: duermo con la conciencia tranquila. Hombre, hombre excusate, no petitas a c u s a t e un manifiesto, pero cinco veces es decir, no, porque yo、sí. estoy muy tranquilo, que yo puedo dormir tranquilo, que yo dormo c tranquilo. Claro,、mmm, es que evidentemente no tiene que estar pasando muy mal, porque además, todavía si esto te sale bien, sabes que es una jugada sucia, pero si te ha salido bien, pues amplicas el, el cinismo pragmático. Pero es que si te sale mal, te has quedado a los pies del carro. Y Santo Ignacio, cuando es que tú has, has declarado que、eh, si una moción de censura o cualquier maniobra de esto en plena pandemia es una irresponsabilidad y amoral, es una irresponsabilidad. p u s i s t e digamos, el, el, el techo muy alto. ¿no? Efectivamente. Por cierto, es que... también, también María Jesús Montero estuvo en la campaña catalana defendiendo que se podía hacer la campaña, que no pasaba nada, que esto era el ejercicio de la democracia. Ahora dicen que convocar elecciones de la pandemia es una irresponsabilidad. Sí, pero bueno, eso ahora era más a r r a que tiene crédito que lo ha perdido, desgraciadamente.、Sí. Pero, pero este, este argumento, el ejercicio de cinismo y poca vergüenza. Hay que decirlo, de la portavoz del gobierno, de la señora Montero,、eh, que además es que juntabas las declaraciones y era atronador,、eh, utilizando los argumentos contra las elecciones de Madrid, que habían utilizado los demás contra las elecciones en Cataluña, que ella defendía, ese contraste es, es maravilloso. Pero, ¿cómo, ¿cómo creen de verdad? ¿Cómo no les importa? Que nosotros podamos juntar las dos, las, las dos declaraciones、sí. inmediatamente, porque joder, ¿qué hay archivos? Y、si、es que esto se. Sí, de, sí, y tenemos、sí, sí, e Y el u e n o e s de a y r v a pensar que van a quedar como unos cuantos. ¿no? Bueno, es, no, la no, la es la pregunta, la pregunta a a Carlos, cocheros, es: ¿para、todo? quién habla n esta gente? Sí, ¿Para quién sí, habla no, esta gente? O sea, ¿hablan para los tontos, para los cafeteros, para los convencidos, para los uscras? A lo que piensan que son tontos, Ignacio. Yo creo que es la falta más absoluta de coherencia, ¿no? Y luego en este espectáculo de Murcia, para acabar de rematarlo, porque decíamos que es muy obsceno, efectivamente lo señalaba Paco, es que estamos hablando del secretario general de la presidencia del gobierno. De la presidencia del gobierno. Y estamos hablando de un ministro del gobierno, señora v a l o s que es verdad que también es número dos del Partido Socialista. Es verdad. Pero bueno, aquí es que ha habido una colusión entre lo que es el gobierno de España. Y el intento de dinamitar un gobierno en Murcia. Es decir, no, no es una cuestión yo, una no, de.、Partido. Cuatro cuatro gobiernos, si caían cuatro, mejor bueno, que si caían y dos. Y e s hay otra, otra o sea, circunstancia. Que,、bueno. Dice Carlos que efectivamente no les da vergüenza mentir en un sentido u otro, pero por encima también de la polvareda de las declaraciones absolutamente contradictorias, no ya por días, sino casi por horas, como se produce, y ahí están las versiones del ...del ministro Ábalos、eh, en torno al asunto del s i hay otros episodios de trasfondo. Que debiéramos, que no merece la atención, a mi juicio, que debiera. Es decir, el episodio que la SEPI lleve 500,、eh, creo que son ya 500 días sin presidente, porque está imputado por un caso de corrupción en, en Andalucía, la ministra no lo supla y durante todos esos periodos estén dando ayudas a determinadas empresas que es muy cuestionable, por ejemplo, una empresa como es PlusUltra, que tiene cuatro, bueno, de cuatro aviones sí, sí. Cha de chatarra y se le dé prioridad en la financiación. De, de, de las EPI es un escándalo de tal magnitud que en medio de esta guerra de declaraciones para arriba, de declaraciones para abajo, nos estamos pidiendo asuntos de mucho fondo y de mucha trascendencia. Está vinculada se van. a la señora que... Dersi, vicepresidenta, a la que fue a ver el ministro de Transportes en Madrid, sí, sí, sí. es que, el que ha h a i l a d o la moción de censura.、Claro. Y que、es、nos que... avisa un poco, después del gobierno haberse garantizado ese decreto de manejo de las ayudas de los fondos europeos, nos ha abierto un poco le, le, le, le, cómo podemos derrochar o dilapidar ese tipo de ayudas y esa gran oportunidad q u e Supone para España las ayudas europeas. Claro, estamos en medio de si ha dicho esto, ha dicho lo otro, y en medio del juego del cubilete están haciendo asuntos de verdadero a c a l a o y que t i e n e una enorme trascendencia, como este que estoy diciendo, las ayudas a determinadas empresas que no se justifica de ninguna de las maneras. ¿no? Bueno, y de ayudas,、eh, de ayudas económicas,、eh, seguiremos hablando estos días, ahora mismo de los 11.000 millones que se aprobaron el viernes. No se habla tanto porque ha quedado sepultado por el inmenso alud político que el miércoles、eh, nacía con la moción fallida en, en Murcia. Pero hay polémica con el paquete, de particularmente el que destina 7.000 de los 11.000 millones a ayudas directas. Porque es inevitable que cuando tú estableces ayudas directas discriminas. Y discriminas porque no se lo puedes dar a todos. Y a los que no se lo dan, pues ponen el grito en el cielo, ¿no?、Eh, Se ayuda a 95 sectores, turismo, s t e l e r í a agencias de viajes, pero luego hay otros、eh, que, que dicen peluquerías,、eh, academias, a u t o s c u e l a s tiendas de recuerdos, que no hay.、Eh, pues, pues, lógicamente, aquí va a haber. Esto tendrá su polémica. Y, y,、ah, otra, eh. y otra más, y otra polémica añadida a esto. q u e c t i m e n t e primero, ¿a quién, a quién discriminas?、Es、en positivo y en negativo. Y segundo, ¿a quién adjudica las ayudas? Claro, las ayudas. ¿Y a qué comunidades、no、hay... b e n e f i c i a s más? Claro, ya que comunidades benefician, pero sobre todo, ¿quién las reparte? Porque es la, que las va a repartir la presidencia del gobierno. La presidencia del gobierno por el procedimiento del detergente, tú, tú y ese. Es ¿Eh? un chiste antiguo. Te ha faltado h o m o Es un chiste antiguo. Sí, sí, sí, sí, ¿Eh? Por el procedimiento absolutamente digital. Digital, pero no de tecnología digital, sino del dedito de, de jefe del jefe de g a línea. Es que es muy importante, Ignacio, muy importante que se elimine cualquier atisbo de discrecionalidad en la concesión de los fondos. Tiene que haber unos criterios nítidos, transparentes, explicables, que todo el mundo conozca. Porque estamos hablando de un tema muy serio. Esto está afectando el futuro de muchas empresas y el futuro de muchas personas. Por tanto, esto no es un maná que llega de Bruselas y que se reparte en función de intereses políticos o de amistades. Tiene que haber criterios completamente nítidos. Y lejos de toda discrecionalidad. Y esto es así. Y creo que, que habría que establecer mecanismos de vigilancia y de supervisión, que sería bueno además que participaran en ellos todos los partidos políticos. ¿no? Sí,、para、pero que... cuando tú e l i m i n a s、eh, querido Antonio, e la i i m n s la fiscalización,、yeah. la, el interés es será.、Claro, este, es este es el error.、No, este es el error. Este es el problema, no, Paco. Claro, no es、claro. que sea el error, es lo que van buscando. Sí, es claro, decir, claro, no nos engañemos que decir eh, cuando. t o d o n el、arma. fraude. El fraude mil millonario s lo seré. Es, fue denunciado por el interventor de la Junta, que hasta 10 veces advirtió de que lo que se estaba produciendo. Aquí, para ahorrarse esa incomodidad, dicen fuera, sí, sí, acabó,、eh, sí, evitemos sí, esto. Y luego pues, ya pues, nos pedirán responsabilidades cuando estemos, no se sabe dónde, pero ¿sabes? ya de momento,、sí. la pero pa, para eso... y el uso、eh, político de esos fondos, el uso electoral, ya lo hemos hecho, ¿no? Para esos eso es para los es lo que, que están que usando el estado este, de alarma. Con este decreto ley, Porque, ¿no? claro, el tienen, de alarma, ¿no? tienen el, el decreto que le permite hacerlo y, se, y lo hacen sin, menor, sin el menor empacho.、No. Esto de las comisiones independientes, de poner a uno como en Italia, a un empresario.、Tal. No, no, venga, aquí nosotros, y se ha hecho un decreto, aprobado por cierto, con el concurso de Ciudadanos, con el concurso también de Vox, en el que、eh, se faculta al gobierno a saltarse al、sí. interventor directamente, Paco Tudor. No no, no, no, no, en este caso no votó a, a, a favor Inácio. No, no, votó, se abstuvo, se abstuvo. Estuvo vos,、sí, pero lo、sí, sí. hizo Ciudadanos.、Sí, hizo、sí. posible, pero el b o t o en ese caso todavía estaba en l l e Y luego habrá, habrá sí, que sí, ver, sí, sí. A ver si a partir del 9 de mayo se prorroga el estado de alarma o no, porque esto está todavía por ver. Bueno, ya veremos cómo estamos el 9 de mayo. Ahora, a las 9 y 24 de este 12 de marzo, estamos como para oír hablar de línea directa. Así estamos. Y además, fíjate, también estamos、eh, pasando un año y un tiempo muy diferente. Utilizamos menos el coche, por ejemplo. ¿Qué se le ha ocurrido a línea directa para ayudarnos? Pues una cosa estupendísima. Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en línea directa, si haces menos, Kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a línea directa, ya te lo digo. 917-917-700-700, apúntalo bien: 917-700-700. Consúltalo en l i n e a directa.com.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 106.3 y Cope más 94.8. Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie, nadie podrá mejorar nuestra tasación. ¡Yamóvil de toda la vida! ¡Qué locura! a <risa> a r r i a g a a s o c i a d o s ¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito? Pff, y tanto. Pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitarme la de encima. Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100, Arriaga Asociados. Hagamos lo fácil. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Los Fernández son muy amables. Recogida. De cortinas y herredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 500. -50 Los Fernández son muy amables. ¡Oh, sí! Aquí y ahora, a Urgi e s t a de moda. Este marzo. Aprovecha las super ofertas de Auge r en neumáticos y mantenimiento para tu coche. Y además, ahora tu compra mucho más cómoda en nuestra web, auge.com. r Auge. r Y siempre más barato. Felipe VI, un rey en la adversidad. El libro que revela todas las claves de su convulso reinado. Felipe VI, un rey en la adversidad, de José Antonio Zarzalejos, Editorial Planeta. Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez de La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez de La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690032 o en info martínezelafuenteabogados.com. d Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche, esas que dicen que te van a pagar más y ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en a r g u e l l e s a u t o m ó v i l e s c o m ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes?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 En Ensueños, camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. Es tu momento. Renueva tu cama. Disfruta del confort exclusivo en un sillón o un sofá reclinables e tres l e s s Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com. ¿Quieres hacer valer tus derechos y no conoces ningún abogado que te ayude? En CEA te asesoramos y protegemos. ¿Quieres reclamar una multa de tráfico injusta? En CEA te ayudamos y defendemos. ¿Quieres hablar con un médico a cualquier hora? En CEA te escuchamos y tranquilizamos. Llama al 91-557-6800 o entra en CEA-online.es. CEA, mucho más que un club de automovilistas. Elige tu Cope Madrid 106.3 y Cope más 94.8. Herrera en Cope. Estar informado. Ahora la imagen del día que ya la trae Luis e l b a l Buenos días, Luis. Hola, Carlos. Buenos días. Voy a hablar de lo que León Felipe, con amarga ironía, llamaba cosas de poca importancia. Les voy a hablar de un hombre de mediana edad que trabajaba de encargado en un importante y céntrico establecimiento de hostelería de Madrid. Amable, eficiente, de una actividad incansable, era admirado por los clientes y por sus compañeros. Un día, hace un par de años, tras las tumultuosas jornadas de uno de esos días del orgullo gay que duran una semana, la empresa le comunica al encargado que a él le van a abonar con creces las horas extraordinarias, pero no al resto de los empleados. El encargado intenta que esa injusticia no se cometa y, ante el fracaso, se marcha de la empresa. En una ciudad cercana a Madrid, asociado con otro compañero, pone en marcha una pastelería, cafetería y platos preparados. El negocio va muy bien, la simpatía y seriedad de ambos socios mima a una clientela que aumenta cada día. La plantilla alcanza los ocho empleados y en los servicios exteriores de c a t h e r i n e tienen que contratar personal auxiliar. Viene la pandemia, el cierre. Los e r t e s Cuando se vuelve a abrir, la recaudación baja un 40% y habría que despedir a tres empleados. ¿A quiénes? Todos son padres de familia o mujeres con hijos a su cargo. Y decide no despedir a nadie. Y allí están, aguantando, sin perder la sonrisa y con unos empleados que conocen la realidad y forman una piña. Esperando alguna limosna de esos 11.000 millones de euros que Sánchez prometió el 25 de febrero, que hablabais vosotros, hace hoy más de medio mes y todavía no se sabe cómo se repartirán. Vendrá la nómina de marzo y seguramente no habrá llegado ninguna ayuda. Bueno, también hay que tener en cuenta el tiempo que Sánchez ha tenido que dedicar a las mociones de censura en Murcia y luego en el resto de España para librarnos de la pandemia. Porque todo lo que hace Sánchez es. Para luchar contra la pandemia. Se me ha olvidado decirles que este hombre honesto y trabajador ha pasado la COVID y estuvo enfermo. Hace unos días lo vi en ese establecimiento de majadahonda por el que me dejo caer de vez en cuando. Y lo encontré sonriente, esperanzado. Creo que son estas personas anónimas quienes sostienen el país. Y perdonen que les haya hablado, como decía León Felipe, con amarga ironía, De cosas de poca importancia, Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal? ¿Alguna q u é t a l pincelada interesante para un lunes y otro sábado?、Pues sí. la, la que has liado con, con Murcia Arcegovina, ¿eh? Vaya, vaya semanita. Pero de todas maneras, tú fíjate, ¿eh? Querían estos lo de House of Cars, d pero les ha salido un poquito Benito y Manolo, ¿te acuerdas? Aquella sí, serie sí, de l a s chapuzas. Manos a la obra. Que por cierto, por decir algo positivo, ¿eh? lo has dicho tú antes y yo lo recalco. Gabilondo es de otra pasta, ¿eh? ni quería moción de censura ni despreciaba las elecciones. Anda que nos echa de menos a ese partido socialista. Y hablando de añoranzas, oye Herrera, ¿no crees tú dos cositas? Una, que a Ciudadanos se le está poniendo cara de UPD. y Y la segunda, ¿no sería un buen momento para que, por ejemplo, Irene Montero diera el paso y se ofreciera como candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid? Y midiera sus fuerzas, ya que dice que la quieren tanto. Irene Montero, como candidata, podemos. Ah, bueno, sí, mira, ¿por qué no? ¿Verdad? Y salíamos de no, dudas. c l a r sí, sí, sí. No estaría, no estaría más, no estaría de más. Entonces, ¿qué iban a hacer las mujeres sin nadie que las defendiera? <risa> es que Es lo malo, que las deja huérfanas、claro. a todas.、Sí. Bueno, pero por e r lo menos protegirás a las madrileñas, ¿no?、Ojo. Oye, antes de entrar con la plancha murciana, si te parece, de otro tema que has denunciado y que seguramente merece más atención de la que le estamos dando con tanto、eh, guerra en los Balcanes,、eh, que es lo de la subida fiscal. Solo vamos a poner a un oyente, Herrera, empresario, pequeño empresario de Navarra, que se llama Iñaki, y lo mismo lo resume muy bien. Porque no es el c o s t e d trabajador. Es luego la incertidumbre si vas a tener más trabajo o no vas a tener más trabajo. Y al final tú tienes que seguir pagando el sueldo, la seguridad social, etc. Entonces, yo ahora mismo prefiero perder clientes por no llegar a realizar los trabajos que llegar a esos trabajos cogiendo más gente. Bueno, lo dice todo, ¿verdad? Claro, claro. Claro, c l r o es que es, es una planta antelógica lo que se va a producir. Y ojo, que viene la contrarreforma laboral.、Eh, En lontananza, y eso va a agravar la, la situación. Es decir, si tú aumentas los impuestos, aumentas las cotizaciones de las empresas, pues lógicamente nadie va a hacer el riesgo y, sobre todo, dificultas el despido en función de, de cómo vaya esa empresa. Pues lógicamente, entiendo la precaución y más con los tiempos que corren. Esa es una,、no. su, una política absolutamente irresponsable y que ya se saben los resultados. O sea, tampoco. Se trata de, de especular al respecto. ¿no? Una pregunta fijaos, una、eh, el... para la que no tengo respuesta. a c u a n d o acabe el estado de alarma, decaen los certes o no? ¿Se puede mantener sin estado de alarma? Se puede, se puede. Si quieren, se puede. ¿Otra, ERTE, dinero, otra cosa es que tengan dinero para hacerlo.、Claro. Sí, no, no, no, no, no, sí, hay que、claro. aclarar que los ERTE no es una consecuencia del estado de alarma. Los ERTE estaba planteado y recogido en la, la, verdad, en la, reforma, la, laboral la reforma laboral que planteó laboral, Fátima、sí, Bañez.、Sí, sí. O sea, que pero, no es ningún invento del actual gobierno. No, el problema、no、es que después masivos, de los ERTE vengan、claro. los seres, ¿no? que es la, lo que todo el mundo sospecha y es lo que genera bastante incertidumbre. Sobre todo porque los datos de crecimiento del PIB de España se están viendo. Bueno, hemos sido el país que económicamente. Hemos estado a la cola de todas las economías occidentales y, y alguna h e incluido Argentina y Sudáfrica. O sea, vamos a ver si la recuperación en qué términos es, porque si no, detrás de los ERTE van a venir los ERTE. ¿no? p a r e que el ERTE era una herramienta, digamos, puntual,、eh, quirúrgica, si tú quieres.、Pero、claro, cuando se aplica de una manera sistemática y masiva, porque hay una situación como la que hubo, de, de, bueno, como la que sigue habiendo, pero sobre todo como la que hubo hace un año de cierre total, pues ya sí queda vinculado de alguna manera a, a la solución de la pandemia. Sí, pero el Entonces, instrumento ya estaba, George. i h í está, ahí está. Por tanto, viene de la de reforma que... que se puso en marcha en su momento, ¿no? que aparte de crear empleo, pues tenía estos digamos, elementos de evitar que la gente, p、pues, u en s e un momento de crisis, pues, aguantara el tirón. ¿no? De c í a que fijaos en la paradoja de pequeños empresarios que quieren trabajar, que pueden trabajar y que les da miedo. De estos hay muchos. Yo, si me permitís, Herrera, el, el viernes、uh -huh. estuve contigo en Sevilla、sí. y yo vi algunos de esos, de ese tipo de, de gente que quiere tirar para adelante, ¿verdad? Fantástico.、Eh, sí, sí, sí, sí, vimos algunos. Por cierto, se comió Antonio Naranjo. Él solo. Ya. Se hincó. s o l o Se hincó tres platos、sí. de f a b a d a Correcto. Y,、eh, ¿Cocinada, sidera... ¿Cocinada por vos? No quiero preguntarte no. lo que se pidió de postre. De... <risa> no, no, no. Sí, no. no. Por mis, <risa> mis amigos asturianos,、eh, David Obanca,、eh, y por un grupo de amigos asturianos que de vez en cuando se deja caer en una visita por Sevilla, amigos de Canga de Narciano. Y, y, y siempre que vienen, los asturianos vienen con. El, el carro añadido al, al coche con todo dentro,、eh, con Asturias dentro, y traían para hacer efectivamente fabada s、pues, para prácticamente dos o tres distritos de la ciudad y, y, unos, y una、Madre、carne、mía. antológica también. ¿no? Además, creo sí, que sí, los bueyes、sí. que llevan a Sevilla luego no vuelven a, a Asturias. No, no vuelven, no, no. Y、no no, no, no, no. ¿no? se quedan.、Eh, y echamos un rato inolvidable. Novedades.、Sí, sí. bueno, yo, yo, no yo no te puedo dejar mal, Herrera. Esa. t o n í m o s tres platos ahí en el salón gastronómico este que nos llevaste. De la Real Carretería 36. Fantástico, s i t i o también. ¿eh? Esto h e es. Mi amigo, bueno, a l b e r t o De tu amigo Alberto. Alberto c a l r e l l a s sí, señor. Bueno, pues si te parece, vamos. Lo primero, aunque hay muchos、eh, en fin, enfoques sobre toda la polémica política, si te parece, empezamos con Ciudadanos. Así piensan y opinan Fernando de Toledo, Mariana de Cantabria, Marisol de Lérida y María de Madrid. Yo le he votado para que hubiese un partido que no estuviese en la radicalidad, la radicalidad de la izquierda ni la radicalidad de la derecha. Pero resulta que este partido pues, está haciendo lo que le parece oportuno. Y menos política está haciendo de todo. Se va a un lado, se va a otro, se vende por cuatro perras. Fijo que nadie sabía, muy poco sabían lo que iban a planear contra el PP.、Eh, se ha planteado en algún momento la dimisión, porque esto es muy gordo lo que ha pasado y no veo que nadie vaya a dimitir. Y sé que parte de la directiva de esa señora no estaba informada de lo que iban a hacer. Yo creo que sus dirigentes son realmente de izquierdas o corazones de izquierdas, pero no han asimilado o no han querido asimilar que la mayoría de sus votantes. Fueron las personas desencantadas con el señor Rajoy con su, y con el gobierno del mismo y se pasaron a Ciudadanos. Si Ciudadanos no quiere desaparecer, tiene que salir las Doña Inés, Carrizosa, Cuadrado y Edmundo Val. Y luego, los que queden, explicar lo que querían hacer para ya ser creíbles, porque lo que han hecho, lo que han hecho ha sido de una sinvergonzonería. Bueno, muchos aplausos no hay, Herrera. Yo, sí, sí, de todas, de todas formas, to, ver, todos, los, no, todos los partidos políticos que han intentado ocupar el centro y ser、eh, partidos bisagra han terminado mal, ¿eh? desde el CDS de Suárez, UPD y y ahora Ciudadanos también. Y lo que reflejaban algunos oyentes es la frustración bueno, de una vía que a mucha gente, a muchos votantes, les parecía muy interesante: ¿no? un partido equidistante entre los dos grandes bloques, el PP y el Partido Socialista, un partido bueno, moderado. Que podía ser bisagra, que podía actuar un poco como compensación, y eso, p、pues, u evidentemente, s e está ahora mismo en el aire. El problema es que decían que r no votan tampoco. Po sí, sí, una tradición bueno, la política、no. española. En este caso lo votaron mucho, bueno, votaron lo votaron mucho, ¿no? mucho y lo votaron、no、bien. Me, es、no、decir, me, un, pro me, un proyecto que se f a l en Cataluña claro. Claro. Ajá, y que sí, sí. Se, y se contempla en toda España como una necesidad. Decía Alfonso Guerra que, lamentablemente, una de las consecuencias que había sacado la política española es que no había un partido bisagra. Eh, claro. Que no fuera nacionalista, que hubiera evitado pues, las concesiones que se han hecho, pero la verdad es que el Partido Socialista y todos los partidos alrededor siempre han intentado eliminarse, empezando、no、por Adolfo、tenido. Suárez,、no、al que el CDS se lo destruyeron, luego u p y d y luego、eh, Ciudadanos. Pero en este caso, insisto, no es tanto los demás que busquen tu ruina, es que tú te la s has buscado de, suicidándote de esta manera, que es lo que más me.、Eh, creo que es el elemento novedoso de esta, de esta situación, ¿no? Ajá.、Uh -huh. La segunda parte Herrera, o la derivada, lo que tú llamabas la onda expansiva del tsunami murciano, pues elecciones en Madrid, la actitud del Partido Socialista y todo lo que ocurrió en aquella tierra. Escuchamos, si te parece, a Isabel de Segovia, a Adela de Ciudad Real, Guillermo de Albacete y Pepa desde Almería. Como el Partido Socialista utiliza otros partidos para conseguir sus fines y el desgaste no lo sufren los socialistas, sino el otro partido, como es el caso de Podemos o es el caso de Ciudadanos. Le he escuchado esta mañana a las 8 de la introducción y no puedo entender cómo hay personas con tanta ansiedad de poder, porque eso es una enfermedad. Este señor no está viendo la cabeza y nos va a llevar a la destrucción. Bueno, gracias、Perfecto. por el programa. Y solo resulta que son transfugas. Si te vas a la derecha, pero si te unes a la izquierda, no eres transfuga.、No、a mí、claro. que me lo expliquen. Todavía me dura la risa cuando ayer salió Adriana Lastra, la lumbrera esta socialista, hablando de transfugismo, de compra de votos, en fin. La actividad que ha hecho durante 38 años el Partido Socialista en Andalucía, comprando votos, creando chiringuitos. Y, decía, y poniendo casetas que solo funcionan el día que se inauguran. s <risa>、sí, sí, sí, sí. Bueno, sobre esto del transfugismo hay un episodio muy curioso que pasó hace años en Gibraleón. Durante h un b o u golpe de trásfuga y precisamente el Partido Socialista, la decisión que tomó fue suspender de militancia a, a la nueva alcaldesa. Y lógicamente, al, a la víspera de las siguientes elecciones, pues lógicamente le levantaron la s s u s p e n s i o n e s y se presentó como candidata, ¿no? Es、claro. decir, el transfugismo、no. es tan antiguo prácticamente como. Bueno, Como, como la propia hermana. Es que además, ¿no? en este caso de los tráfugas, es muy relativo, porque la, la, la vicepresidenta esta del gobierno se ha quedado en el gobierno. Es decir, es que, es que lo raro de Murcia es que ciudadano s le ha hecho una moción de, de censura. Al gobierno en el que estaban ciudadanos. Es que es una cosa demencial. No, es algo, es algo más dramático. <risa> es una automoción. Una,、eh, vamos a ver, la, la jefa del partido le ha hecho una moción de censura a la vicepresidenta de ese gobierno、sí. que es del mismo partido. Sí, sí, es decir, es mucho más complicado. Pero insisto, esto no es una operación, a mi juicio, de transfugismo, sino de un partido transfuga que cambia su dinámica de alianzas. El, el, el, Alianza s Nacional e s inicia a d e s a n q u e d a d o en un proceso. Para echar abajo todos los gobiernos que había firmado pactado con el Partido Popular, ¿no? después de las elecciones autonómicas y locales de, de hace, uno, de hace un, dos años. ¿no? Yo creo bueno, además yo... que esto va a envenenar. Va a, envenenar ¿eh? a mí me parece que Andalucía va a ser difícil que aguante el gobierno los dos años previstos. Hombre, no hay mala. El clima no, de desconfianza... no hay mala. una reunión entre Marín y Moreno? ¿eh? El, sí, pero el clima de desconfianza es que cinco diputados de, de, de ciudadanos que Marín no tiene controlados, o sea, Marín no controla ni la mitad del grupo parlamentario, solo cinco diputados pueden volcar el gobierno. Sí. La ventaja、pero、de Juanma Moreno、si、hubiera, es que、sí. eh, Sánchez no quiere que Susana Díaz presente a ver, la votación. Es de decir, Suda, ¿sí? puede volcar el gobierno、claro. si hubiera una candidata que fuera la que después fuera a gobernar, pero no va a ser por eso, Susana. Por、Díaz. eso Andalucía era la última en todo este proceso.、Claro. Porque está a espera del、si、que se se el primero, candidato o la ¿no? candidata del propio Pedro Sánchez, que evidentemente será Juan Espadas. A Susana Díaz. Pues ¿sí? todo parece.、Sí. Yo, yo creo que él Tú quiere, tienes información. Maricel Ruiz Montero no quiere. El... Juan Espadas quiere, e Espada...、no、s sé. El... no le haría ascos. Y eso que no era un hombre del gusto de la órbita de Sánchez. No, no era. Esto de. En fin, Espadas es un tipo bastante moderado, que no pisa charcos, no se crea fácilmente enemigos, alguno tendrá, pero bueno, no, no se los crea. Y esto en el sanchismo no es, o en la práctica sanchista del, del poder, que ha de ser siempre agresiva y, y creando enemigos, no es precisamente a g e s i v e r o sobre todo, hay algo que Pedro Sánchez no puede perdonar: aquello que dijo Susana Díaz. No sirve, pero n o sirve. Eso. Y eso, eso. lógicamente, una personalidad como Pedro Sánchez no la va a tolerar ni se lo va a perdonar a la vida. Lo mismo que no le perdonó Albert Rivera que le recordara lo de la tesis doctoral allí en el Parlamento. Ese fue el principio del acribillamiento de Albert Rivera.、Mm -hmm. Herrera, ¿nos da tiempo?、Pues、o hacértela.、Sí. Pues te voy a hacer la preguntita porque creo que resume muy bien todo lo que la gente le preocupa de este aniversario de la pandemia. Te la hace Antonio de Madrid. Don Carlos, ¿se sabe algo de la comisión externa independiente que iba a investigar en España la gestión de la, del coronavirus? La auditoría, la auditoría. Esa auditoría que iba a decidir,、oh, bueno, pues lo mismo que del comité de expertos. Se sabe lo mismo.、Sí. El año que viene, si Dios quiere, que decía el hermano Lobo, daba un aullido. A,、uh, pues、eso. Esta, esta es la hora, un año después,、sí. en que Simón todavía no es capaz de aclararse con las mascarillas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, decir, creo que la mascarilla la vamos a tener que llevar hasta incluso cuando estemos todos vacunados.、Sí. Vamos a seguir con la mascarilla un tiempecito. Un tiempo, un tiempo. Me da a mí la sensación. Bueno, ahora tengo mensaje de la mutua. Sí, porque hay cosas que nos cansan. Por ejemplo, salir, hacer una gestión, perder toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la mutua, e h porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, te vas a la mutua y en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Así, ya está. Llama 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consúltalo todo en mutua.es. Herrera en Cope. Estar informado. o q u e viene! ¡Que viene! Este lunes. ¿Quién viene? Tiempo de juego. d e s d e las ocho y media, el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Huesca. ¡Qué locura! ¡Qué partido! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo define a la escuadra? Tiempo de juego. Lo vamos todo. Y recuerda. También continúa con Ángel Exposito y la Linterna y c o p e Más. Come.es y la aplicación.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 Mi buen amigo Ramón Pradera ha, ha tomado una iniciativa interesantísima, además se puede ver.、Eh, es crear una página web que se llama v e n t e a v i v i r a u n p u e b l o c o m donde, pueblo a pueblo, bueno, a través de aquellos pueblos a los que ha ido visitando y filmando, y obteniendo los detalles y los datos que los ayuntamientos le han proporcionado, la información perfecta. Eh, pues, eh, Púlveda, por ejemplo, cuánto vale la vivienda, qué disponibilidad de trabajo hay, a qué distancia está de un gran hospital o de un aeropuerto o de una estación de tren, qué frecuencia de autobuses tiene, qué habitantes,、eh, qué comercios, qué tipo de facilidades para instalarse.、Eh, bueno, pues, como Sepúlveda,、pues, todos los que quieras. Muchos. Además, la filmación que ha hecho de todos ellos es.、Eh, Realmente atractivísima, muy atractiva. Es una forma de orientar a aquellos que han pensado que oiga, yo no puedo con 1200 euros vivir en Madrid o vivir en Barcelona o con 800 euros vivir en Valencia o en Sevilla. Y luego cerca de la ciudad a lo mejor tienes una población, un núcleo rural、eh, donde pueden existir. Facilidad para emprendedores, ayudas, subvenciones, trabajo local y otras circunstancias. ¿Por qué no plantearse irse a vivir a un pueblo donde además también te dice las guarderías que hay, los colegios, etcétera, etcétera, etcétera? Es una iniciativa bárbara. Muy bien.、Entonces、Pero muy bárbara. Bien. Y además, eso es una tendencia universal. En Estados Unidos está empezando la gente a mover hacia ciudades del interior. Y fijaros por dónde inesperadamente la pandemia va a hacer, por la España, ¿cómo era? La España vacía la España vacía, desierta. Despoblada más,、sí. despoblada. más que todas las políticas de España despoblada y comisariado que Pero, se han creado en los sí, últimos sí. años. En Estados Unidos y en España hay muchísima gente que e s t á planteando、sí. efectivamente eso, marcharse sí, sí. a un pueblo y, y, y iniciar allí una nueva vida. ¿no? Por tanto, esta es una iniciativa muy interesante. Sí, sí, ya lo veo aquí. Villarcayo de Merindá, sí, sí, Villalón de Campos, Villanova de Rousa. Eh, Valor y a la buena, s、sí, pueblos sí, de toda España. Sí,、eh, bueno, algunos de ellos que has citado con mucho empaque, ¿eh? s e p u l v e a Hombre, s e p u l v e d a es una sí, calcularía sí, gastronómica sí, la más. s e p u l v e a s e p ú l v e a Sepúlveda, Sepúlveda. Es uno sí, de los sí, sí, sitios sí, sí, más sí, bonitos sí, del sí, mundo, ¿no? No de España, del mundo. Rabés de las Calzadas, al lado de Burgos. Gran oportunidad de captación para autonomías y diputaciones. Instalación de redes de. Redes digitales para que la gente se pueda ir allí a trabajar.、Uh -huh. e、pues、e Es eso, el momento hoy, hoy en el que hay que a, moverse para invertir. Vamos, vamos a p r e g u n t a r eso, u s t e d se ha ido a un pueblo? ¿Le han salido las cuentas?、Uh -huh. ¿Qué tal ha sido dejar Usera para irse, pues yo qué sé,、eh, a Belorado? ¿eh? Eh,、uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Qué ha encontrado usted en ese momento? ¿Cómo lo han hecho sus hijos, etcétera? etcétera? Si ¿Sí, tiene usted hijos, no los tiene, o si.、Sí. Uh -huh. No los va a tener.、Eh, vente a vivir a un pueblo.com. De eso vamos a hablar ahora. Irse a vivir、sí? a un pueblo. ¿eh? En el ¿Sí? 90050-6006. A Murcia y Herzegovina. ¿no? Sí, más、Murcia、lejos de Murcia y Herzegovina. <risa> sí, sí, Murcia, Zegovina, es, que es muy bueno lo de Murcia y Herzegovina. Murcia está llena de pueblos maravillosos. ¿eh? Eh, grande, y g r a n d e、eh, y g r a n d e Y grandes, y grandes. Grande,、sí, sí. San Pedro del Pinatar es muy bonito. San Pedro del Pinatar.、Sí. ¿Qué? Alcantarilla. Alcantarilla.、Uh -huh. El nombre es mejorable. ¿eh? Claro, sí. <ríe> sí. Pero, no, no, hay pueblos magníficos. ¿eh? En, en Murcia, desde de La Unión bueno, tantísimos otros.、Ah, bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien.